La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La Otra Educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La Otra Educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La voladora radio en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza la otra educación. Únete al debate. Que no se sé quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se sé quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un programa más de la Otra Educación. Ese es un programa especializado en temas educativos. Y eh, estamos eh, una semana a través del 97.3fm o en línea en la página laboladora.org para todo el mundo. Mi nombre es Eric Juárez Pineda, soy periodista especializado en temas educativos. Y hoy tenemos un programa muy interesante porque estaremos analizando la Ley General de Educación Superior, la última ley secundaria aprobada por el Legislativo Nacional. Y para eso tendremos a José Guadalupe Sánchez Aviña. Eh, académico de la Universidad Iberoamericana Puebla con quien estaremos analizando también los impactos que tiene esta nueva ley en las instituciones de educación superior que son de financiamiento privado y eh, pues también sus implicaciones o los nuevos cambios en, la, en el reglamento de Conacyt y cómo es, eh, se han afectado o se han visto afectadas esas instituciones. En fin, tenemos un programa muy interesante. También tendremos Pues eh, la documentación de ahí unos problemas que han tenido los profesores Con la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros Que bueno, uh, han, han, han estado sufriendo y padeciendo pues eh, por, por la cuestión del rojo, etc. En fin, y como cada lunes comenzamos nuestro programa Comenzamos Ana con una canción Esta es del gran Ibrahim Ferrer espero que les guste y con esto comenzamos la otra educación Esa canción del gran Ibrahim Ferrer, eh, de la música cubana. Te quiero recordar que estamos a través de 97.3 FM en lavoladora.org. Y si te quieres comunicar con nosotros, puedes hacerlo al teléfono 597-978-5252. El teléfono de WhatsApp para que nos mandes algún mensaje, cualquier información que tengas, es el 55 40 61 54 59 El Facebook y Twitter es arroba la voladora radio y te recuerdo que también estamos transmitiendo para todo el mundo a través de lavoladora.org. Búscanos también como en las redes sociales de La Otra Educación donde estaremos compartiendo información importante, relevante para continuar ahí el tema educativo. Bien, eh, la educación va entre la, el, el desamparo y la esperanza. A pesar de los enormes esfuerzos que ha realizado el Magisterio Nacional por mantener los procesos educativos vivos y de velar por el correcto ejercicio del derecho a la educación de millones de estudiantes, pues francamente se les ha abandonado, desprotegido e ignorado por las autoridades educativas y sindicales. Por un lado, tenemos una franca ausencia del liderazgo de la Secretaría de Educación Pública, de Delfina Gómez y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ¿Por qué les digo esto? Fíjense que recientemente En esta semana eh, Las maestras y los maestros que tratan De participar en la promoción horizontal esta, eh, La promoción horizontal es un Incentivo que se le da a los profesores O del que tienen derecho los maestros De evaluarse y a partir de ello Ganar mejor, es decir Manteniendo su mismo puesto Pueden tener un mejor salario Y esto lo, lo coordina o más bien lo realiza la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Sin embargo, pues han tenido muchísimos problemas para realizarlo y esto es inverosímil y, y realmente decepcionante porque muchas maestras y maestros esperan acceder a estos estímulos, esperan acceder a esta, este derecho que tienen y por su inoperatividad y por la poca pericia que tienen las autoridades educativas, pues se ha venido minando este derecho a la educación y es muy importante tenerlo en cuenta porque eh, pues en el discurso Recordaremos cuando López Obrador ganó la presidencia se dijo que nunca más iba a ser una reforma educativa sin los maestros, sin pensar en ellos, sin agraviarlos y se habló mucho de la revalorización del magisterio, acciones que según el gobierno... Eh, iban a emprender, pues, para darle nuevo valor a los maestros. Durante la reforma educativa anterior del sexenio de Peña Nieto, mucho daño se hizo a la figura docente. En primer lugar, porque decían que no se querían evaluar, que solo eran delincuentes, que solo estaban en la calle, que solamente andaban haciendo paros, marchas, mítines, y la figura social pues estuvo decayendo muchísimo y no se le daba el valor que me decían. Cuando este gobierno entró, decían que sí, que iba a haber una revalorización docente, pero no es así. Por ejemplo, vemos a muchos maestras y maestros del Programa Nacional de Inglés que no han recibido un solo pago en más de seis meses. Otros maestros como los de prepa en línea CEP, eh, están trabajando en condiciones precarias no tienen seguridad social trabajan vía outsourcing es decir están subcontratados por otras empresas para que así no les den sus derechos correspondientes no generan antigüedad y ahora con este tipo de acciones pues vemos que las ofensas a las maestras y los maestros continúan El gobierno federal debe prestar atención inmediata ¿eh? y pues muy eficaz a todas estas cosas porque pues les está explotando la bomba en la cara, en las manos y sin embargo son los maestros los que ponen la cara, la dignidad, la resistencia y son los maestros de a pie los que están en la primera línea del campo de batalla educativo, desde los trabajadores de limpieza que arriesgan su salud al presentarse en los planteles abandonados, a darles mantenimiento, personal administrativo que enfrenta engorrosos trámites, profesores que hacen hasta lo imposible por no perder a sus alumnos y evitar al máximo la deserción escolar, asesores técnicos pedagógicos que apoyan las tareas del magisterio, impulsan nuevas estrategias Educativas, directivos y supervisores que dan forma a las estrategias plantadas y, por supuesto, pues padres de familia y son los mismos alumnos que, pese a la crisis, pues no pierden la esperanza ni el entusiasmo de continuar sus estudios. Los retos educativos son enormes. Ojalá cada uno, cada uno como sociedad, como persona, desde su trinchera y por el bien de todos, Defienda y haga lo que les corresponde. En fin, vamos a un corte y regresamos aquí a la otra educación por el 97.3 FM. Te recuerdo que también estamos en línea a través de la voladora.org. Esto es la otra educación. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01 597 97 8 52 52. WhatsApp 55 40 61 54 59. Y navega, y navega con, con nosotros en las redes, redes sociales. sociales. Facebook y Twitter. Arroba, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de la ti. La Radio, más cerca de ti. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM Radio FM Radio, Radio Comunitaria en la Meca Meca. Estado de México.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 ¡Ven, acércate! La voladora radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. ¿What? No lo pienses más, estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Ameca Ameca. O llámanos al 597 97 852 52. 52.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 La voladora radio, en franca y abierta rebeldía. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. El crimen organizado avanza, los jóvenes sin oportunidades, desempleo en aumento, es el México del retroceso de Morena, llegó la hora de corregirlo, el PAN gobierna mejor y gobierna para todas y todos. En Guanajuato más de 11.000 mil empleos se recuperaron en solo tres meses tras la pandemia, el estado más seguro para vivir es Yucatán, Tamaulipas apuesta por energías limpias y renovables, en Baja California Sur la inversión extranjera creció 21%, habla Marco Cortés, presidente nacional de PAN. Cambiemos hacia el futuro, únete a Acción por México, Partido Acción Nacional. En el PRI queremos que México crezca, que las mujeres vivan seguras, que los jóvenes sigan estudiando, que las y los mexicanos tengan salud, medicamentos y estabilidad. En el PRI trabajamos por las mujeres, por los jóvenes, por los estudiantes, por los adultos mayores, por las familias de México. PRI, el partido de México. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria, no son, ni reflejan, la ideología política de la voladora radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos, y a no creer todo lo que te dicen. La voladora radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La voladora radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México La Voladora Radio En franca y abierta rebeldía La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad La otra educación Volvemos al debate educativo con Eric Juárez Muchas gracias por acompañarnos aquí en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través del 97.3 FM y eh, pues seguimos con el debate educativo. Como les comenté al principio del programa, tenemos a José Guadalupe Sánchez Aviña, quien es académico de la Universidad Iberoamericana en Puebla, a quien agradezco que nos acompañe. José, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti por la invitación y la oportunidad de compartir algunas ideas. Muchas gracias, José. A ver, vamos a dar un contexto amplio. Uh, tenemos nueva Ley General de Educación Superior, la última eh, ley que enmarca la nueva reforma educativa y, bueno, pues establece un, nuevos mecanismos, nuevas formas de, de, de concebir esta educación. Ya tenemos obligatoriedad en, en la constitución de, de este sistema. Pero, eh, ¿qué otros aspectos es los, los que está abarcando esta nueva legislación? Y sobre todo, ¿cómo está afectando a las instituciones de educación superior de financiamiento privado? Pues mira, lo primero que habría que decir es que, bueno, la, la ley está, está por ser publicada en el diario oficial. Lo que tenemos es el documento oficial que, está, que aparece en la Gaceta Parlamentaria de esta eh, legislatura de la Cámara de Diputados, y ahí se expide el decreto, ¿no? El decreto que expide la Ley General de Educación Superior. Y, eh, pero bueno, eso ya es cuestión de días. Y lo segundo que habría que decir es que eh, un detalle muy importante que hay que observar es la el tiempo que ha pasado de esta, de, de esta ley, que estamos en marzo del 21, y la que abroga pues eh, la que está abrogando es la Ley para la Coordinación de Educación Superior, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1978, que es algo muy importante, primero por el tiempo transcurrido entre una y otra. Y también es importante, si lo ubicamos en el contexto nacional, en cuanto al desarrollo de la educación superior, y muy concretamente la aparición de instituciones de educación eh, eh, superior de financiamiento, perdón, de financiamiento privado. Entonces, es muy importante la fecha del 78, insisto, primero por la distancia que hay entre esta del 21 y la del 78, y la segunda, y el segundo detalle es que coincide perfectamente con una, una etapa en la que la educación superior en México, digamos, tiene un crecimiento muy importante, un desarrollo eh, que marca los tiempos actuales. Y con esta etapa también la aparición de instituciones muy importantes hoy a nivel nacional y que sin duda contribuyen con, el, el, con la educación a, a diferentes niveles, aun cuando estamos hablando de la educación superior. Claro. Esto también es muy importante de, de mencionar y no podemos, digamos, este, dejarlo de lado. Y entonces, si vemos la fecha, diciembre del 78, pues resulta lógico entender que es más que pertinente su actualización. Entonces, digamos, ahí tiene como un punto eh, eh, a favor, ¿no?, que es algo muy importante de, de mencionar. Sin embargo, cuando uno empieza a revisar la ley, uno empieza a encontrar ciertos detalles que llaman la atención. Y simplemente dos de entrada son que, bueno, lo que viene a hacer es sistematizar, digamos, lo que las prácticas que ya de por sí ya se realizan uh -huh. a nivel nacional, Y eh, con un énfasis muy interesante que tiene que ver con el, las características del gobierno actual, ¿no? entre ellos justamente el énfasis en la rectoría de, del Estado claro. sobre la educación. Uh -huh. Ese es un detalle muy importante y otro que adelanto es el asunto de entender a la educación, como tú bien lo mencionas, en el sentido de la gratuidad, entendida la educación como un derecho, ¿no? como un derecho de la población. Entonces, esto es algo también que hay que, que, hay que mencionar. El detalle segundo que también llama la atención es que si uno revisa la ley del 78, pues, pues eh, no, ya, no hay una gran diferencia ya que la, esta ley del, del, del 78 también hace mención de la educación superior prácticamente en los mismos términos en los que se refiere la actual. Aunque solamente le dedica dos artículos, porque bueno, esa, esa versión de la ley es muy muy pequeñita, tiene muy poquitos artículos, me recuerdo, creo que son 27 artículos y dos transitorios. Eh, eh, sin embargo, ellos hacen, en esa ley, en los artículos 18 y 19, se hace referencia a las instituciones de educación superior de financiamiento privado. Sí. Y los dos puntos hoy los puedes encontrar con total claridad y coincidencia en la ley del 21, ¿no? Una tiene que ver con el asunto de los reconocimientos, y el, los famosos rebores, uh -huh. ¿no?, Y el segundo, que es el artículo 19, eh, eh, esta, esta visión que se tiene de la educación superior como una entidad o como entidades que tienen que ser supervisadas y controladas, ¿no? Estos artículos 18 y 19 son muy claros en cuanto a la visión que se tiene de la educación privada, que llaman ellos particular, y, y este, este mismo enfoque se encuentra en la esencia, en la esencia de la de la nueva reglamentación del 21. Entonces son aspectos así como muy generales que nos podían servir como para entrar en el tema. Claro, claro. Bueno y, y de todo ello, bueno qué aspectos positivos y también negativos pues se le ve ya concretamente a la, a la ley que, que se aplica a las instituciones. Sí, mira qué bueno que esto es una esto esto que tú mencionas me, me gusta mucho tu planteamiento porque no se trata de señalar solamente aspectos que parezcan negativos a juicio de una, de una persona o de institución o grupo, sino hacer, vamos a tratar de hacer un balance ¿no? de lo que puede representar para la educación tan necesitada de, de, de esfuerzos conjuntos. ¿no? Entonces, me gusta mucho la, la, la manera en que lo planteas. Yo te podría decir que cubre esta, esta ley general de educación, el primer punto es que cubre un vacío existente, ¿no? ...en cuanto a derechos y obligaciones... ...asociados a este nivel educativo... ¿no? Y, ...y algunos datos que me parecen que son importantísimos... Eh, de ...que la distinguen... O ...son sea, primero que tiene el carácter federalista... ¿no? ...con el énfasis re, de la rectoría del Estado... ...este es un detalle importante... ...pero otra que me parece fundamental... Es ...que integra a su, a su texto, a su cuerpo... ...a su espíritu yo diría... Eh, ...conceptualizaciones importantes como los derechos humanos... ...la equidad... ¿No? es otra cosa muy importante el asunto de la interculturalidad pero ya entendida de una manera un poco más compleja y no en la, en la primera interpretación o temprana interpretación de la inter interculturalidad pensando en indígenas exclusivamente, ¿no? sino en una, una concepción mucho más amplia y por supuesto hay una, una parte muy importante sobre el respeto a la dignidad humana uh -huh. esto es algo muy importante y eh, eh, también se incluye en este documento aspectos eh, donde tratan eh, asuntos torales como el acoso y la prevención de la violencia. Sí. Esto es algo muy importante. Y otra, es otro aspecto que me parece interesante y que vale la pena bien discutir, y esto con todas las instituciones públicas o privadas, es el tema de la autonomía de las instituciones públicas. ¿no? Eso es algo que también me parece muy importante, porque a pesar de que está en el marco de la rectoría, del Estado, sí se reconoce la necesidad de instituciones autónomas, eh, eh, educativas, perdón, autónomas, sin embargo, con ciertas condiciones que deben de cumplir, sobre todo de transparencia, en el ejercicio del presupuesto público. Entonces, estos son como rasgos, rasgos muy generales de la, de la, de la ley uh -huh. que me parece importante recuperar. Sin embargo, como tú bien dices, bueno, creo que algo que yo podría llamar como, como pendientes, tiene que ver un poco con el, este, esta idea de... De que hay una, un alejamiento, hay un pendiente importante respecto a las instituciones de educación superior de financiamiento privadas. Yo me resisto a llamarles particulares, como lo llaman en la ley, y también eh, de, eh, privadas, porque de lo que tienen privadas es de, de, del financiamiento público, sí, claro. eso es por supuesto. ¿no? Nosotros tenemos otra naturaleza de operación, otras necesidades, y lo resolvemos de maneras diferentes. Nosotros no, no disponemos de estos recursos y baste eh, revisarse lo que hoy se está haciendo en términos del de, de financiamiento de, para investigación, ¿no?, o e investigadores. Mm. Bueno, pendientes, creo que es, uno de ellos es muy importante, es la poca importancia que se le da a la participación ciudadana. Okay. Eh, yo creo que eh, a pesar de que se señalan ahí algunos mecanismos eh, eh, creando unos consejos, incluso estatales, para la participación ciudadana en donde se señala la participación de organismos y de instituciones eh, especializadas y educativas, creo que queda mucho a deber el, el crear o abrir los canales o mostrar, digamos, una, una disposición a lo que llamaríamos la democracia participativa. ¿no? Entonces, sí estamos hablando de una democracia en el espíritu de la ley, pero creo que eh, faltaría... Todavía desarrollar mucho más, esto esperemos que se haga en otros niveles de reglamentación, y en las estatales, en el caso de Puebla, nos, nos, nos ocupará mucho este sentido de, de buscar la participación de la ciudadanía. Este es un pendiente que a mí me parece muy importante. Eh, también, eh, otra, otra cuestión que me parece importante y que queda como pendiente, es el trato, digamos, o la o eh, la mirada que se muestra respecto a las instituciones de educación superior de financiamiento privado, mm -hmm. en lugar de considerarlas como posibles, digamos, eh, aliadas o eh, socios, cómplices, como le quieras llamar, en la búsqueda de las, de las mejores soluciones para la educación en el país, y se les ve más como como entidades dignas, como decía yo hace un momento, de ser vigiladas, de ser controladas, de ser supervisadas. Y eso creo que es una, es una mirada con recelo, digamos, uh -huh. que no se ha podido superar en la educación en este país y que en esta nueva ley se repite esa, esa falta de sensibilidad y, de, y pues de, de reconocimiento básico del aporte que han hecho las instituciones de educación superior de financiamiento privado A, para la educación en este país. Insisto, no solamente abriendo acceso a una mayor cantidad o dando acceso a la población a este nivel educativo, sino desde la generación de conocimiento para poder transformar una realidad que a todas luces requiere ser diagnosticada, requiere ser bien comprendida, para poder ni siquiera intentar algunas, algunas, eh, algunos esfuerzos de mejora. Claro, porque también son, son centros de, de, que generan conocimiento, que generan investigación, ¿no? y atienden a buena parte de, de, de la población que, que quiere acceder sí. al, al servicio educativo. Sí, mira, es, es, algo, es algo muy interesante porque, eh, por ejemplo, hace muy poco tiempo vino una funcionaria federal a, a, a una actividad académica sí. a Puebla, y curiosamente a una institución de financiamiento privado, que ¿no? uh -huh. es interesante de resaltar, y Bolívar señalaba que aún estando arriba de... que, que, nosotros, que Puebla estaba arriba en la cobertura, de, arriba del, del promedio nacional de la cobertura de eh, necesidades de la educación superior, pero marcaba un 41%. Y más allá si es preciso, si es alto, si es bajo, este nivel señalado por esta funcionaria, eh, yo creo que, bueno, por lo menos a mí me hizo me hizo pensar en el, en, el, en el restante 59%, ¿no? Ese 59% que no accede a la educación superior. Hay muchos factores. Sabemos perfectamente que hay una multiplicidad de factores. Pero muchos se sospechan. Y evidentemente necesitamos un diagnóstico mucho más preciso de esta situación. Pero aún así, ese 59% no accede a la educación superior. Esto muestra que ni con las instituciones de educación superior de financiamiento privado logramos la cobertura total. Y entonces resulta muy comprensible, a mí me parece muy comprensible, que el gobierno federal esté planteando en el marco del derecho a la educación, o, de, o la educación como un derecho, que el Estado tiene la obligación de la gratuidad incluida a este nivel. Aunque muy cautamente dicen, bueno, de manera gradual, pues obvio, ¿no?, Esto está verdaderamente en chino. Yo no sé cómo le vayan a hacer, pero yo comprendo esa posición. Sin embargo, se muestra una incapacidad para, para lograr atender este nivel. Y sí, yo creo que sí se requiere el, el, ¿cómo se llama? la actuación de las instituciones de educación superior de financiamiento privado recibiendo y atendiendo a esta población. Sin embargo, el músculo académico que muestran las instituciones de educación superior de financiamiento privado son más que evidentes. Claro. y sobre todo la generación de conocimiento. ¿Qué, qué, aún, ¿qué, qué, aún careciendo sí, sí. de recursos o de apoyos eh, financieros eh, para hacer investigación, a diferencia de otras, de otras instituciones que son más bien de carácter público, pues aún así no está en activo y hay muestras clarísimas de la, con, de, la con, de la contribución que se hace en la generación de conocimiento. Y entonces sería un común absurdo no reconocerlos, y más allá de reconocerlo, El, el acudir, digamos, a este músculo académico cuando este país lo que necesita es esfuerzos conjuntos, mm. no el hecho de estar excluyendo, porque a momentos me parece como si fuera discriminatorio, ¿no? Hace poco veía un, leía yo un artículo en donde alguien se manifestaba como excluida y discriminada porque trabajaba en una institución de financiamiento privado, y de a momentos, pues como que así te sientes, es una, uh -huh. es una situación un poco extraña. Justamente a eso, Iba, ¿crees que haya una afrenta directa a estas instituciones? También pensando uh -huh. en las modificaciones, en los cambios al reglamento del CONACIT, el financiamiento, a los claro. investigadores, etcétera. Claro, mira, te voy a ser sincero, eh yo, eh, este, esta, esta fecha que yo decía del 78 de la ley, de la ley... Eh, eh, la que se está abrogando con esta nueva, nuestra nueva ley que era la ley de coordinación de la educación superior esa fecha, digo yo, es muy importante eh, eh, eh, yo, yo creo que yo mismo soy una muestra, digamos de, de, lo, de la generosidad de, de un sistema público de educación como el que es el, el mexicano yo estudié, eh, bueno, excepto bueno, no existía el preescolar pero habían, había escuelitas como kinders ¿no? excepto ese kinder que no creo que fue un año que me lo pagó mi familia, uh -huh. pero primaria, pública, secundaria pública, el CCH, glorioso CCH, uh -huh. luego la ENEP, Aragón, que también era, eran símbolos de transformación en la educación superior en este país. Uh -huh. eh, fue, fue mi educación, mi núcleo de educación es pública, solo hasta la maestría y el doctorado que que gracias a la propia Universidad Iberoamericana y al sistema universitario jesuita tuve la oportunidad de cursarlos, que son de financiamiento privado, pero toda mi, mi educación es pública. Y yo he reconocido en diferentes momentos que si yo no hubiera estado en esa época en el, de la, en el que se dio la apertura para que las universidades públicas recibieran a más personas, en el incremento de los espacios públicos para el acceso a la educación, yo no sé si yo hubiera podido acceder a ella, ¿eh? soy, soy muy sincero, pero también tengo 35 años trabajando para educación superior y todas en, en las instituciones de financiamiento privado y así con estos dos corazones, porque no es un corazón partido, sino dos corazones, podría decir que sí, me parece, eh, yo podría decir un absurdo, el no acudir, insisto, A lo, que la, a lo que la educación privada aporta. Y sí, eh, esta afrenta, eh, te digo que son sensaciones que de repente pasan como vientos fríos por la espalda, y, y dices, híjole, eh, veo a los de enfrente y digo, híjole, este, pues ya quisiera yo tener ese, ese recurso, ¿no? ese financiamiento para que la gente que yo conozco en las instituciones privadas, porque hay gente muy brillante, que valdría bien la pena que se les apoyara en sus proyectos, que de veras tienen impacto social, que tienen aterrizajes transformadores, pues no, no se tiene recursos suficientes. Y en este momento, pues pareciera ser que se recrudece esta situación, ¿no? No solamente el no reconocimiento, sino el, pues el desconocimiento, yo diría una penosa invisibilidad de la educación superior de financiamiento privado. Eso yo creo que no beneficia a nadie, pero sí, yo creo que hoy en este momento estamos en una condición que apunta hacia esa, hacia esa invisibilidad, no solamente de las instituciones, sino de todos los que lo conformamos. ¿no? Hay un, un, un, una desconfianza, hay, un, hay una especie como de, eh, eres una persona indeseable, un mal necesario, no yo de, sí. lo llamaba que éramos un mal necesario, en fin, sí, da esa sensación ¿eh? y cada vez se vuelve más, más dura esta, esta, esta, esta imagen y la sensación pues cada vez se recrudece más. Sí, yo podría coincidir en esa, en esa apreciación. Finalmente, y en un minuto porque se nos acaba el tiempo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué, qué hay, que, ¿Hay que modificar la ley? ¿Hay que crear eh, nuevas alternativas, nuevos reglamentos? ¿Cuál es lo, lo que crees que se deba de hacer? Mira, yo creo que la, lo que se debe hacer está en la parte de la ciudadanía. Cuando hablo de la, de la participación ciudadana, yo hablo de la participación ciudadana, digamos, de manera no solamente para definir este, si se aprueba o no una ley, sino para darle seguimiento, para, a, para hacer aportes importantes y ser vigilantes de que se cumplan. Yo creo que desde la ciudadanía tenemos… es la única manera porque… Pues vaya, si yo hablo de la del 78, si yo hablo de la del 21, que tienen el mismo espíritu y vienen desde, digamos, eh, digamos, desde el órgano de gobierno federal, o desde, perdóname, desde el gobierno federal, pues seguimos replicando esta, esta eh, verticalidad descendente de la toma de medidas. Yo creo que lo único que nos puede resolver, nos puede eh, dar alguna esperanza, es justamente la participación ciudadana. En el caso de Puebla, eh, hemos estado intercambiando información a algunas personas, pero es realmente difícil, realmente difícil porque a veces las personas eh, se consideran como ciudadanos solamente en el momento de votar, ¿no? Y en ningún momento más la visión es bastante superficial de lo que es un ciudadano. Entonces, yo creo que esa parte de la urgencia de formar ciudadanía es fundamental. Y eso las instituciones educativas mismas tendrían mucho que decir. ¿Qué hay que hacer? Pues manifestar siempre y, y permanentemente y de manera muy decidida la disposición a colaborar con las, con, las, con las instancias gubernamentales. Y una cosa muy importante, siempre de manera muy informada y de una manera muy, pero muy propositiva. La parte crítica va implícita en la parte propositiva. En el caso de Puebla, algunas personas, digamos, nos hemos estado este, como acercando para hacer... Eh, observaciones, pero creo que hay menos sensibilidad, hay tan poca sensibilidad en, en la parte gubernamental como en algunos de los, de los propios colegas, ¿no? Ay. Parece como lejano, como algo que no les afecta. Cuando finalmente, eh, ahorita es un momento que viene para Puebla, una vez publicada la ley en el diario oficial, la ley, la ley general, pues le tocará hacer la armonización de la legislación en la, en, en la entidad. Y eh, tendríamos mucho que decir Sin embargo, pues yo sí, ahí soy un poco pesimista Pero siempre con la intención de que desde la ciudadanía podemos hacer las cosas Porque si no, de otro modo, no creo que suceda Claro, pues estimado José, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado aquí en la otra Educación Y por supuesto que vamos a seguir platicando, ojalá nos acompañen más adelante Pues para darle seguimiento al tema Claro que sí, Eric, te agradezco muchísimo Y, bueno, pues hay que estar atentos a lo que se derive de la Ley General de Educación eh, Superior, eh, no solamente en las entidades, sino todo lo que se derive de ahí. Y, obviamente, hay que entenderlo en el mismo contexto y hay que meter en el mismo análisis, por ejemplo, lo que tú mencionabas de lo que está pasando con Conacyt y otros mm -hmm. organismos. Sí, claro. Eh, mucho y siempre he estado dispuesto a lo que tú guste y mandes. Te felicito por el esfuerzo que has estado realizando en la pues en la divulgación, pero también en la difusión del conocimiento en el campo educativo. Muchísimas mando... gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias, y vamos a un corte y regresamos aquí en la otra educación por el 97.3 de FM. Sigue con nosotros el debate educativo, regresamos en un momento. En esta radio no somos azules. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tampoco somos tricolores razón? Razón? No, pues, razón? Y mucho menos somos amarillos ah, En la voladora radio preferimos ser una página blanca, página blanca. para todos los colores página blanca. Página blanca. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra Son las 10 y 43 minutos Hashtag Juntos por el Planeta. Hashtag Todos los Derechos para Todas las Personas. Hashtag Nos y Nosotras. Hashtag, hashtag Paridad de, de Género. Hashtag Por una Sociedad Solidaria e Inclusiva. Haz que tu voz escuche. Participa, toma tu cubrebocas y sal a votar. Elige a quien te representa. Este 6 de junio, Hashtag Mi Voto Sale y Vale. INE El Tribunal Electoral del Estado de México resuelve con justicia y celeridad las controversias jurídicas derivadas del proceso electoral. Las magistradas y los magistrados garantizamos tus derechos político-electorales conforme a los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad y resolvemos de forma pronta y expedita los medios de impugnación con la emisión de sentencias. Este proceso electoral tú eliges y nosotros protegemos tu decisión. Tribunal Electoral del Estado de México. Gel, cubrebocas, sana distancia, desinfectar las compras del súper, lavado frecuente de manos. Porque queremos que sigas cuidándote, ya puedes revisar en línea la lista nominal de electores. Hazlo en listanominal.ine.mx o en Inetel 804-33-2000. Tienes hasta el 10 de abril. Y si no estás en la lista nominal, pide una rectificación en nuestros módulos. El 6 de junio, el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. Hola, ¿me escuchan? No te veo, ¿tienes prendida la cámara? ¿Tienes prendido tu micrófono? Hoy no te escucho No pudiste juntarte con tu familia Pero igual se mantuvieron unidos La contingencia sanitaria nos ha limitado Pero el INE quiere asegurarse que tu opinión cuente Por eso si tu INE venció en 2019 o 2020 Igual te servirá para votar Y como medio de identificación hasta el 6 de junio de 2021 En 2021, el voto sale y vale Contamos todas, contamos todos INE Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en Línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos www.lavoladora.org www.lavoladora.org La Voladora Radio al alcance de tus manos. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. en dat je het niet meer kan para siempre en mi vida, no hay nada mejor een beetje een beetje Apenas llegó, een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje de Bajas de Enero y esto, esta canción nos ayudará a cerrar eh, este programa de la Otra Educación. Pero antes de irnos, quiero contarles que el Gobierno de México, a través del Sistema Nacional DIF, brinda apoyo para cubrir servicios funerarios a personas y familias sujetas a de asistencia social o en situación de vulnerabilidad. La cobertura es nacional y su trámite es gratuito y para obtenerlo pueden... Eh, enviar un correo a atención ciudadana miren desafortunadamente en estos tiempos pues eh, llegan eh, imprevistos como la muerte de un amigo o familiar o ser querido y no tenemos dinero para cubrirlo, sea por COVID o por otra cosa. Y este programa pues es muy importante. ¿Qué servicios cubre? El rescate del cuerpo de la persona fallecida, preparación con vestimenta proporcionada por la familia, traslado a la agencia funeraria o domicilio, velación en domicilio o capilla, inhumación o cremación. Y eh, también pueden llamar al 55-3003-2200, extensiones 3700 y 3702. Recuerden que este servicio es a nivel nacional y te quiero dar también otra información. Está la Oficina de Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Puedes llamar al Comité del Área Oriente 2. La orientación es gratuita y para mayores informes puedes comunicarte al teléfono 55 30 92 12 46 con un horario de atención de 7 a 20 30 horas. Y también está el. Eh, las oficinas de alcohólicos, de alcohólicos anónimos, oficina intergrupal, paso 12, la orientación es gratuita y para mayor información comunícate al 55-8308-1923 en un horario de atención de 10 a 18 horas. Es muy importante estos temas de salud emocional y de salud mental. Bueno, llegamos al final del programa, quiero agradecerte que nos hayas acompañado. Una vez más, nos escuchamos el próximo lunes a las 10 de la mañana, aquí por el 97.3 FM o en línea por lavoladora.org. Mi nombre es Eric Juárez Pineda, soy periodista especializado en temas educativos y búscame así en las redes sociales, Eric Juárez Pineda, y busca también las redes sociales de La Otra Educación. Que tengas una excelente semana. Ahora sabemos que Otra Educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y en la fanpage de La Otra Educación. Si te interesa el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como La Otra Educación. Esperamos contar con su presencia el próximo programa. Esto es La Otra Educación. Y recuerda, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La otra educación por La Voladora Radio. Que no se quede nadie sin aprender. Y que el entusiasmo libere con el mensaje sagrado de nuestro apóstol amado. Ser culto para ser libre. Que no se quede nadie sin aprender. La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad.